Llama, llama, llama. Llama, llama. Llama, llama. A ver, a ver, a ver, si me atiende, si me atiende. A ver, a ver, a ver. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Ay, con Laura. Ay, Laura, sabes quién soy? Ay, Nati. <ríe> Pensé que me ibas a decir hola, Susana, y me moría. No te puedo creer. No, no, ¿por qué la gente se me muere? Que no se me muera la gente, le pido por favor, que no se me muera la gente que tengo que entregar los premios. Bueno, ¿cómo está cómo está Laurita? Bien, vos sabés que siempre te escucho, ¿no? Y bueno, estoy en el trabajo y estaba leyendo, estaba aburrida y digo, ¿quién es el teléfono? Eh, escúchame, eh, ¿dónde trabajas, Laura? Podemos es decir un local de... De ventas de, de cloro 2 se llama, está sobre la colectora. Sobre la colectora, bueno, obviamente Laura es de Saladillo, <risa> es de Saladillo. <risa> ¿Te acordás que decía tu mensaje...? Ay, no me acuerdo, no te... te mandé tanto. <risa> Dice Carlos, soy Laude Saladillo y quiero Toribia para mi marido y, y para mí quiero Arjona. Gracias por tu compañía de todas las mañanas. Besos. Sí. Lo mandaste el día 15, uno de los tantos, el día sí. 15 de diciembre <risa> de los... a <risa> las 9.36 de la mañana. Ay, mira vos. <risas> vos, eh Bueno, Laura, ¿estás contenta? Ay, la verdad que sí, muy contenta Bueno, le querés No, no por favor, le querés mandar saludos a alguien ¿Hay algo que agra agradecer? Eh, bueno, nada, ¿qué es eso? Un mm, saludo para mi marido Y bueno, ¿Y es... este es para él Así que papá Noel llegó adelantado <risas> ¿Cómo se llama tu marido? Maxi. Maxi Bueno, Maxi debe estar chocho de la vida Que le regalamos <risas> herramientas para que trabaje Pobre Maxi Sí, sí Pero le gusta seguramente, ¿o no? Sí, sí. Aparte es electricista, así que... Uy, le va a venir sí, más. Le va a venir. Le va a venir muy, pero muy bien. Bueno, Laurita, te agradecemos bueno, muchísimo Nati. que hayas participado. Y te digo una cosa. Fuiste la suplente porque el ganador, la persona que llamamos primero, no nos contestó. Salió el contestador automático. Y como salió el contestador, no. eh, fuimos con el suplente que eras vos. Y bueno, vos contestaste perfectamente. Y te llevas entonces el atornillador <risa> estilo de la Toribia. Ah. No, mira, la verdad que ni enterada porque no estaba escuchando la radio y no, no. ayer sí, ayer la escuché a morir por el tema de las entradas, pero bueno qué mala que sos, eh. prende la radio sí. ahora, te pido por favor prendeme la radio porque voy hasta allá sino, ¿eh? bueno Laurita te mandamos un beso enorme, muchísimas gracias para vos y muchísimas gracias también. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos hablando con Laura, entonces, con la feliz ganadora del de atornillador Steel, de gentileza de la toribe que me ha mandado este mensaje. Decía, hola, Carlos, soy Laura Saladillo y quiero toribe para mi marido. Y para mí, quiero Arjona, gracias por tu compañía de todas las mañanas. Muy bien, entonces ahí está. Ya hicimos el sorteo espectacular, ¿eh? Ya terminamos entonces. ¿Y nosotros que ¿Vamos a la pausa? No, tenemos para escuchar un, un tema más. Vamos a escuchar un tema más y seguimos. Dale, a ver con qué. Uy, qué bueno esto. Rosana. Para nada.